tráfico de trasplantes. China vende de todo, y hoy, 19 de abril, a seis años de que el mundo celebrara la llegada del nuevo milenio, la Sociedad Británica del Transplante, BTS, acusa al gigante asiático de convertir en mercancía los órganos de prisioneros ejecutados. Estas transacciones ilegales llevan años expuestas a la comunidad mundial en la voz de un sinnúmero de grupos pro-derechos humanos. En el documento público, la Sociedad Británica del Transplante declaró que el uso ilegal de órganos de prisioneros ejecutados sin consentimiento es considerado una transgresión a los derechos humanos y es una práctica inaceptable. En marzo, China aseguró que prohibiría el tráfico y venta de órganos en todo el país a partir de julio, y la semana pasada, China volvió a rechazar dicha práctica ilegal. Sin embargo, un oficial de Sanidad chino afirmó públicamente hace unos días que los órganos de prisioneros ejecutados eran a veces utilizados. Los condenados a prisión serían seleccionados como donantes incluso antes de su ejecución, según evidencias recopiladas por el presidente del Comité de Ética de la Sociedad del Transplante, Stephen Wigmore. Esta Sociedad Británica del trasplante está formada por los más prestigiosos cirujanos del Reino Unido, por lo que su opinión tiene bastante peso. Stephen Wigmore señala otra actividad asociada a la lucrativa e ilegal venta de órganos. Se trata del turismo de trasplante. Este viaje a China de muchos enfermos que requieren trasplantarse convierte a la venta de órganos en un negocio aún más rentable. Miles de prisioneros ejecutados, miles de corazones y pulmones vendiéndose a una masa de pacientes de todos los países. El éxodo a China de viajeros esperanzados en reponer una parte enferma de su cuerpo continúa y se acrecienta, porque ninguno de ellos toma conciencia de los riesgos médicos ni de las fuertes implicancias éticas.